Auspicia Informativo Farco ¿Tenés que pagar a Enaldos? No te preocupes Credicop tiene un crédito especial para vos, simple, rápido y lo gestionas en línea con la mejor tasa. Además tus empleados y empleadas tienen muchos beneficios por ser parte de nuestro banco. Movete a Credicop Movete a un banco distinto Banco Credicop Cooperativo la banca solidaria cartera comercial sujeto de evaluación crediticia más información y condiciones aplicables en www.bancocrédico.com banco crédico cop, cop limitado reconquista 484 cava quiz 57 14 21 35 2 el foro argentino de radios comunitarias presenta informativo farco es el de las la noticias desde los ojos de las radios comunitarias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 Axel Kicillof criticó el cierre de fábricas y la pérdida de puestos de trabajo que está provocando la política de Javier Milei en conferencia de prensa el gobernador de la provincia de Buenos Aires enumeró las empresas que decidieron cerrar y dejar a miles de personas sin trabajo o las que despiden o suspenden trabajadores le voy a poner nombres despidos, suspensiones Cierre de empresa en casos como el reciente de hace pocos días con pérdida de cientos de puestos de trabajo en Whirlpool, electrodomésticos, en cerámicas, hay varias empresas, menciono Hilva también, que estuvimos con quienes están en esa situación. En pesca, solo algunas, Ostramar, Alimenticias, Molinos, Georgalos, Tía Maruca, Nestlé, con sus suspensiones, despidos y a veces cierres en neumáticos, Pirelli, automotores, Toyota, Volkswagen, calzados y textiles, DAS, acá en la provincia, Alpargatas, laboratorios como Vagó, papeleras como Kimberly Clark, Termos, Lumilagro, Lácteas, hace pocos días, Verónica, La Sulpachense. Hoy leí una nota en el diario donde los despedidos de La Sulpachense Estaban haciendo rifas para subsistir. Es una situación que se reproduce a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires y transversalmente en todos los sectores, decía, de la actividad. La industrial, por supuesto, construcción, pero también comercio, turismo. Esto está ocurriendo por imperio de la política económica actual. Kicillof apuntó también al impacto que está teniendo la política en las familias... ...que están cada vez más endeudadas. ¿En qué se traduce para nosotros? Demanda de medicamentos, demanda de alimentos... ...demanda de acompañamiento económico para pagar el alquiler... ...para pagar los gastos fijos... ...que se ha multiplicado por dos, por tres, por cuatro y por cinco... ...en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Gente buscando trabajo en cantidades que no ocurrían hace muchísimo tiempo. Endeudamiento de las familias. Hace poquitos días, reunión de la Asociación de Bancos. Nuestro banco preside, su presidente preside la Asociación de Bancos del Estado, pero de todas las asociaciones, marcando su preocupación porque estamos en récord de la serie en morosidad, en cumplimiento de los créditos bancarios, de tarjeta de crédito. La gente se ha endeudado porque no le alcanza la plata. Hoy estamos en una situación aún peor. No puede pagar el mínimo de la tarjeta, no puede pagar la deuda. Vamos ahora a Neuquén porque allí se lanza una campaña para prevenir los incendios y hay recomendaciones concretas para evitar tragedias. Nos informa nuestra compañera Débora Cruces desde la FMC de Junín de los Andes. Buenos días a toda la audiencia de Farco. La provincia del Neuquén se suma a los territorios con emergencia ígnea. Está prohibido realizar fuego según la Ley 3305, que prevé sanciones y multas millonarias, regula el uso del fuego para prevenir incendios, daños ambientales, evitar riesgo para la salud y la seguridad públicas. Desde Amigos de la Patagonia, una ONG que trabaja realizando campañas de educación ambiental, relanzaron su campaña Alerta Patagonia, una chispa menos, un incendio menos, en donde la intención es generar Crear conciencia y sumar voluntades para ser guardianes del bosque. Sebastián Holmes, director ejecutivo de la asociación, nos contaba lo siguiente sobre la campaña. Y este año en particular estamos llamando al involucramiento de la comunidad. Trabajamos con 30 municipios en la provincia de Neuquén, con varios municipios también en Chubut. Todos tienen una preocupación por el tema de los incendios. Todos. En las escuelas, los docentes, los directivos, eh, en las empresas, el sector del turismo, los municipios, todos, todos tenemos alguna preocupación por este tema pues sabemos que es un tema que rápidamente puede generar una tragedia. Lo que estamos buscando es que la comunidad se involucre. Que el que sale con sus amigos a la montaña y si ves una columna de humo en algún lugar, bueno, estate atento a los números de emergencia, si es el 103, si es el 100 para lo que es bomberos o el 911, acordate, llamá, no creas que es un asado y nada más, haces ese llamado porque la alerta temprana puede hacer a la solución para un incendio que se agarra pronto, chiquitito, es un foco y no pasa a ser algo que es un desmadre. ¿no? Por su lado, quienes habitan este territorio ancestralmente, como lo es el pueblo mapuche, nos recuerdan la importancia de habitar los territorios con conciencia y respeto luego de haber sufrido uno de los incendios más grandes en la provincia del Nauquén que redujo a cenizas miles de hectáreas de bosque nativo. que Como nosotros decimos como mapuche, no son, nosotros no somos dueños de la tierra, somos parte de la tierra Y en eso ser parte de la tierra, nuestra responsabilidad está en cuidarla. Y y lo que hemos hecho de, de generación en generación, digamos, cuidar nuestra tierra, muchas veces se nos junja porque dicen, ponele, porque uno pone m, límites o lo que sea, de lugares donde hay que andar y demás, en la montaña. Y no, y nosotros estamos resguardando nuestro lugar, porque es nuestra casa, es nuestra forma de vivir y es como hemos vivido toda la vida. qué año, ¿a dónde voy a ir a buscar piñones? Si el lugar en donde toda mi vida transité, eh, está quemado. Es, es muy doloroso. En el medio del incendio nosotros eh, llorábamos mucho de los que, que estábamos ahí. Nosotros se nos estaba quemando la casa y era terrible. Ese dolor nos quedó eh, hasta el día de hoy. Reportó para el informativo Farco, de Débora Cruces, desde la FMC Comunitaria, de Junín de los Andes. Vamos ahora a La Pampa, porque allí el gobierno provincial asegura que, a diferencia de lo que pasa a nivel nacional, en la provincia hay un alto nivel de vacunación, a pesar de los mensajes antivacunas que circulan. Nos informa nuestro compañero Mauro Monteiro, desde Radio Kermés de Santa Rosa. Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. La ola antivacunas no derrama en La Pampa. La directora de Epidemiología, Ana Bertone, confirmó en Radio Quermés que en la provincia siguen siendo muy altos los índices vacunatorios pese a que a nivel nacional hay una caída en esa estadística. Nosotros tenemos, por los menores de un año, eh, arriba del 90%, 92% después a los 15 meses es más cerca entre el 90 y el 92%. Entonces, si yo mido por cohorte, tal vez me da más bajo, pero si yo mido las dos cohortes en ese grupo etario, la cobertura en esta etapa de transición de la estrategia te alcanza, supera el 90%. Entonces, entonces hay un cambio de estrategia y de registro, porque encima el sistema es nominalizado ahora, antes nosotros mediamos las dosis que se aplicaban, Eh, y no medíamos personas vacunadas. Y ahora, desde la pandemia esta parte, se miden personas vacunadas. La funcionaria reflexionó sobre la moda de los movimientos anticientíficos y su impacto concreto en la comunidad. También analizó el regreso de enfermedades que parecían de otra época y que reaparecen de la mano de la falta de prevención, del retiro del Estado y de las nuevas formas culturales. Eh, en qué se basan las vacunas, a mí eso no o sea, no me molesta, al contrario, me parece que está bien que pregunten y que se informen y que tomen una decisión con toda la información, con evidencia científica válida, para que la decisión sea bien consciente eso está, es perfecto y eso por ahí sí tenemos, pero eso digamos como como si no molesta en realidad está bien, y eh, por supuesto habrá personas extremistas que te dicen que te meten un imán o un chip o no sé qué, es Eh, físicamente imposible, o sea, es, es realmente imposible, ¿no es cierto? Pero bueno, eh, tenemos de todo, yo creo que la mayoría de la población pampeana es, eh, tal vez requiera más información, perfecto, pero accede a, a la estrategia de vacunación. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa. Vamos ahora a Córdoba porque allí crece el reclamo de justicia por el asesinato del joven Samuel Tovares a manos de la policía provincial. El informe de nuestra compañera Evelina Ramírez desde Villanos Radio. La familia de Samuel Tovares, el joven de 34 años, asesinado por la policía en Villa Parque Siquimán, reclamó el inmediato esclarecimiento del hecho ocurrido el domingo 23 de noviembre. Abigail Torres y Carmen Agüero, la hermana y la mamá de la víctima, remarcaron que, según el relato de testigos, Samuel recibió una feroz golpiza. La, la policía llegó y en el momento empezó a, automáticamente una discusión a lo que nosotros sacamos la conclusión, eh, no le han llegado a pedir el documento ni nada porque nosotros cuando fuimos, uh -huh. cuando nos enteramos y fuimos lo único que estaba en el piso era la tarjeta TIN, que es la del colectivo y, y el cigarrillo que iba a fumar él. Uh -huh. eh, la, una botella de agua y, y creo que un, una parte de, de la remera de él. Nos imaginamos pensamos que ni siquiera llegaron a pedirle los datos. Eh, como decimos nosotros, haya pasado lo que pasó, eh, ellos no tienen derecho a manejarse como lo hicieron, tienen que estar capacitados eh, y obviamente estamos todos conmovidos, con el, eh, estamos con mucho dolor por la pérdida y a la vez de la manera eh, que se manejaron eh, fue terrible realmente. El fiscal Ricardo Masucci, a cargo de la investigación, decidió detener e imputar a dos policías por el delito de homicidio preterintencional. La fiscalía no difundió los nombres y la familia también prefirió no divulgarlos. Respecto de la hipótesis de que Samuel fue víctima de un crimen de odio por su orientación sexual, la mamá del joven puso mayor énfasis en la violencia policial. Sea cual sea la razón, ellos no debían actuar hasta quitarle la vida. Acá no tenemos que meter ni identidad de género, ni uh -huh. si era flaco, era alto, si era gordo, si era morocho, si era blanco. Acá el tema es, yo no voy a hablar de la sexualidad de mi hijo porque uh -huh. era algo personal de él, lo cual ni yo como madre me podía meter en un caso que fuera uh -huh. eh, como fuese, ¿me entiende? Porque él ya era adulto. Eh, acá lo que voy es que, eh, sea cual fuese el motivo, no debieron golpearlo hasta, hasta matarlo. Reportó Villanos Radio para el informativo Farco. Información deportiva en el noticiero nacional de Farco porque se definieron las semifinales del torneo clausura de la liga profesional y serán Boca Racing y el clásico de la plata gimnasia estudiantes. Nos informa nuestro compañero Iván Alday. Clásicos en las semifinales de la Liga Profesional de Fútbol, Boca Racing y Gimnasia Estudiantes, con las victorias en tiempo regular de Estudiantes ante Central Córdoba de Santiago del Estero y Boca ante Argentinos Juniors, por la mínima diferencia con los goles de Palacios Estudiantes. Y Costa respectivamente a esas se sumaron los resultados del día lunes donde Gimacio de la Plata dio el Batacaso ganándole 2 a 0 en el Claudio Fabián Tapia a Barraca Central con los goles de Panalo y Torres. Y Racing necesitó de los penales para eliminar a Tigre tras el 0 a 0 en el tiempo regular donde emergió la figura de Facundo Cambeses que contuvo dos penales. El equipo de Gustavo Costa se ha abismado a esta definición porque en el tiempo regular perdió a Marti Arena y Santiago Sosa por expulsiones en este último encuentro. La perla que nos deja el clásico platense es que será su tercera mano a mano definitorio. En la Copa Competencia 1945 y en la Sudamericana 2014 todo le correspondió a Estudiantes de la Plata. Pero los de Sanirato vienen encendidos buscando su primera final. Reportó para el Noticiero Nacional de Barco Iván Alday desde Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar En José C. Paz, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco en FM Tincunaco 107.3.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 Cartera comercial, sujeto a evaluación crediticia. Más información y condiciones aplicables en www.bancocrédico.com. Banco Crédico Cop Limitado. Reconquista 484 Cabacuit 30 57 14 21